Hola, Luis, buenas noches. Sí, buenas noches, ante todo, para toda la radio y de los oyentes. Bueno, Luis, decíamos, estamos recorriendo el barrio acá, ustedes, este, bueno, están、eh, arrancando, podríamos decir, d o ¿no? con, con el reclamo y ver qué se puede hacer, porque de todo lo que se ha prometido no, sea, no ha pasado nada, ¿no? No, eh, incluso eh, nosotros estábamos hablando a la tarde con otros adjudicatarios que, que ya estaban hablando de otros barrios.、Uh -huh. Y hoy tuve la oportunidad de, de charlar con el secretario intendente y me dice que está、eh, trabado entre nación y provincia. Recordamos que se, hecho, se hizo un anuncio donde se había firmado un convenio para que la nación le envíe el dinero al municipio, el municipio lo administre y termina la o b r a Con la empresa Guayros. Con la empresa Guayros. Sí. Y... Eso es lo que se había hablado.、Eh, creo que tengo entendido en mayo、uh -huh. que、eh, es muy probable que decían que ahora, antes de fin de año, se podían ir entregando viviendas. ¿Cuántas son las que están te terminadas?、Eh, alrededor de 50.、Eh, lo que le falta son los servicios.、Bueno. Eso es lo más problemático. Pero hasta que la empresa no las entregue, no le s dan los servicios. Claro.、Eh, aparte, otra cosa,、eh, quería recalcar. Porque estamos mirando, yo estuve conversando con los serenos, eh, hay eh, que ellos tienen animal, eh, perros, eh, para cuidar, y、eh, le han envenenado dos o tres perros、eh, grandes que lo tienen para hacer los recorridos, los rondines.、Uh -huh. Y eso lo trae mal al gurio porque no sé con qué intención,、eh, si es de usurpar las viviendas, De, de, o, o, ¿qué? O, o de o de robar, o de robar directamente、uh -huh. eh, vos viste las viviendas que están llenándose de pasto a, alrededor、uh -huh. eh, eh, estamos sobre la calle ahora、eh, Juan 23, 23.、Eh, Juan 23 y la Prida bien、sí, ¿Mm? e a s e r más o menos entre Dianfuna y la Prida frente、uh -huh. a la placita aquí、sí. bueno. Este, donde uno puede observar. Esto está al obrador de, de los serenos. Donde uno puede observar el deterioro de las viviendas que están a medio terminar. Sí, hay o t r a que hasta las maderas del techo las van a tener que cambiar.、Uh -huh. Pero lo, lo que pedimos es que se entreguen las 50 viviendas, más o menos. O que, que vayan entregando de a poco, pero que, la, que, que, que se termine de una vez por todas. La última vez que hablamos. La mayoría de los adjudicatarios tenían un gran problema económico por el alquiler. Sí, Eso, eso lo pasa a todos. Y, y cada vez es peor. Entonces, lo que estamos reclamando es que alguien, antes de fin de año, se pongan las pilas y digan, vamos a entregar,、eh, aunque sea,、eh, estas t a viviendas, y después que sigan, que hagan un, un alambrado olímpico, para que, porque ellos decían, que tenían miedo que los chicos, cuando estaban trabajando los obreros ahí, que se lastimaran, que hagan un alambrado olímpico la empresa y que nos entreguen l a v i v i e n d a esas 50 viviendas. El día pasado, el jueves pasado, más precisamente en la sesión del Consejo Deliberante, aproveché para consultarle a D'Amico, al concejal D'Amico y titular de WOCA,、sí. para ver si en realidad había novedades. Me dijo que estaban trabajando, que estaban gestionando, pero... No había nada nuevo、eh, no, como para informar. No, no,、eh, lo que me dijo Fabián Blanco,、eh, que yo estoy, o, o sea, ando en los dos lados, por el, el tema de, de, mi, de, el, de mi enfermedad, que, que todavía no, no, no me deja andar mucho. ¿Qué dijo Fabián?、Eh, me dice,、eh, esto es el problema es de nación y provincia, que está.、Eh, Está trabado ahí.、Uh -huh. Así que、eh, no sabemos bien cuál es el motivo que ...que, que puede ser.、Eh, si, si uno va a u o c r a、eh, los dice, no, no, ya se va a trabar, ya se va. En la, va la municipalidad también. Estuve hablando hasta con Margarita Reyes. ¿Qué van a hacer ahora?、Eh, estamos esperando, a ver qué es lo que pasa eh, hablando, eh, qué repercusión trae esto y después vemos.、Uh -huh. La verdad que estamos esperando a ver si antes de fin de año nos entregan las viviendas. Bueno, Luis. Y、si、están a, a punto de terminarse. Perfecto.、Eh, ojalá se solucione el problema. p a a b s c a r los servicios. Ojalá se solucione el problema. Bueno, gracias Omar y para todos. Buenas noches.、Bueno.